Bueno, buenas tardes. Bueno, yo soy Elucide Cornelí, fundadora del movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha, en la que nació en el año 95, a través de la historia que nos tocaba vivir el país, donde vinieron a, a llevarse las tierras argentinas. Nosotros, parando los remates y poniendo, cantando el himno nacional, salvamos 14 millones de hectáreas hipotecadas en este país, que era la soberanía alimentaria. Argentina, por eso cuando sentimos el llamado de Dolores, que sentía lo que le estaba pasando a Dolores, eh, enseguida dije, esta señora fue que en el año 95, la primera que estuvo periodista nacional, que vino en la noche nefasta, que nos atendió el ministro de Agricultura de la provincia, donde lo estuvo de las 7 de la tarde a las 3 de la mañana, diciéndonos de todo y bueno, secuestra adentro con la puerta cerrada. Diciendo, diciendo que éramos inservibles, bueno, todo lo que ustedes pudieran imaginar. Ella golpeó la puerta, y golpeó tanto la puerta que el ministro tuvo que dejarnos salir. A partir de eso uno hizo una, eh, un seguimiento sobre ella, porque siempre estábamos en contacto en distintas maneras, ¿viste? Y, y bueno, cuando yo la sentí, que el llamado, lo que le estaba pasando... Dije, bueno, acá tenemos que estar todas las mujeres para acompañar en este proyecto Artiga que viene a cambiar el modo de cultivo en la Argentina y que la soberanía alimentaria que está en peligro hoy, porque no puede ser que un 12% tenga casi ya la mayoría de las tierras productivas del país. Esto viene también, tiene que ser que todos juntos tenemos que luchar porque si no, los alimentos quedan en, en manos de unos pocos y contaminados. Este, es este es un proyecto eh, de, de manera distinta de vincularse con la tierra. Es, ah, digamos, es lo que hicieron nuestros pueblos eh, originarios por el cuidado de la tierra y el ambiente. Y esto es lo que se viene para la, la, la Argentina y el mundo, las tierras que cuidarlas porque vemos lo que está pasando, la contaminación por los agroquímicos, los, la gente que se enferma. Y bueno, tenemos que estar todas nosotros y todos los jóvenes, o más que todos los jóvenes, cuidando el derecho de la tierra, una tierra sana. Tenemos que luchar por los alimentos sanos agroecológicos Y esto va a ser lo que va a cambiar al mundo. Esto viene del cambio en el mundo. El, cuando nosotros nacimos, era un proyecto de contra, concentración de las tierras. Esto, los oligarcas, esto, lo que están... Es lo que se compraban las tierras a precio vil. Entonces era, eh, digamos, cuando vos empezás, no te das cuenta hasta a que vas transcurriendo que era el sistema financiero y de los oligarcas. Era la, la concentración de la tierra en manos de unos pocos para regular la, los alimentos, así que la escasez de alimentos que podía haber surgido, ya te digo, si las, las 14 millones de hectáreas hubieran parado en manos de esto hoy, hoy lo que le está pasando a, a Dolores, ¿cómo sería? Entonces, eh, creo que hemos hecho aportado muchísimo a esta patria querida. Este, de nuestro humilde lugar, era solamente, ahí bueno, ahí te dabas cuenta cuando nos pegaban, éramos realmente, la sociedad rural cuando fuimos los vallaron, los pegaron, lo hicieron de todo, y cuando íbamos a los remates, cuando nos metían presa, que nos pegaban de una manera, y decía, que yo le decía, muchachos, nosotros que lo único que hacemos es salvar la... La, la patria de tus hijos, ¿por qué nos pegás? Y bueno, era la, la, lo que hoy le está pasando a, a, a Dolores era también, nosotros sufríamos eh, desprestigio de hacia nosotros, que éramos, de, bueno, de cualquier cosa que te pueda imaginar, decíamos nosotros, bueno, resistimos, llegamos, y le agradecemos a Néstor Kirchner que cuando él entró, dijo a partir de este momento no va a haber más remate, y ahí se terminaron los remates y bueno ahí se, asegura, se, se asumió que okay, no, esto pero había que seguir trabajando para que estos señores pudieran darle la tierra a los pequeños a estos productores nosotros decimos que hay que volver a un millón de hectáreas chiquititas para que esto mueve las economías regionales las economías provinciales porque todos los pueblos mismos vuelven a, a la economía vuelvo a decir este a seguir eh, trabajando la gente a, y que el crecimiento de la república todo todo crece con el, con el, la tierra el agua y los minerales bueno hay que cuidar todo eso Y hay que hacer políticas ¿no? para el, el acceso a la tierra, créditos, créditos blandos, para el que se muere, por ejemplo, un padre, eh, la hermana, si quiere comprar, no lo puede porque eh, no se puede subdividir su 100 hectáreas. Así que aquí viene el que al lado que tiene plata y te compra ese pedazo de tierra. Y bueno, y así viene lo que es, es este, el, el gran, los grandes pools de tierras y grandes. Concentración de la tierra. Yo creo que el rol de la mujer de todos estos años ha cambiado, desde la mujer del, del, del agro, la pequeña productora, ha cambiado. Y esto te da el impulso del feminismo, ¿no? El feminismo ha hecho que cambie a ver, ver de otra manera lo que es... este Son las organizaciones de, de mujeres que están, ellas son las primeras que están, en, en el, digamos, enfrente en en de, una, de una lucha. Se ponen y, y bueno, y la, llegan, la llevan a su fin, ¿no? Es como al hombre, a veces, entre medio, ellos hacen su negocio para ellos y lo dejan, ¿no? Entonces, las mujeres es como que no… marca un antes y después. ellos siguen luchando sin negociar la, la, la, el, su principio con nadie y el hombre sí lo negocia. Esto es lo que te negocia. Por eso nosotros éramos tan maltratadas, porque no negociamos con él, ninguno de ellos. Ellos iban a negociar hasta último momento del remate, querían negociar. Y nosotros éramos, no, no, queremos nuestros derechos, que es nuestra tierra, es nuestro, eh, son nuestras y queremos salvarla. Nosotros no solamente es lo que hemos a, a trabajar, no hemos robado a nadie, así que son nuestros derechos como mujer. Y el la tierra es madre y nosotros somos madres. Yo creo que lo de Dolores es muy loable porque ella viene a poner un cambio dentro de las familias patriarca, patriarcales donde esto no se veía nunca y eran agachadas la, la cabeza y eran, eran sumisas, ¿no? Ella viene a hacer un cambio a demostrarle que ella también es tan duena como ellos y a hacer esto, ¿no? Eh, que la mujer tiene el mismo derecho que el hombre, porque antes los, la, un, una sucesión se repanteía ante los hombres y la mujer se ignoraba y somos tan derechos a la tierra como el hombre. Eh, esta violencia que está sufriendo dolores, yo creo que a los hermanos le ha dolido más que ella done su, el 40% de su herencia. Es el dolor más grande, porque a los negros piojosos, como le dicen ellos, no los quieren dentro de las tierras. Y ella hizo un cambio, un cambio para realmente para el Proyecto Artiga. Y bueno, es una reparación histórica a su familia también, todas las barbaridades que han cometido y tantas otras familias argentinas, porque de estos patriarcados y estos terratenientes generalmente son así, se han aprovechado desde la esclavitud, desde, de la, desde la, los hijos de los trabajadores, de su mujer y todo. Y ella vino a cambiar y a darle una cosa distinta. Vuelvo a repetir, esto es un antes y un después para muchas cosas que se vienen.